Bueno, eh, eh, si bien no estaba prevista,、eh, pero el Gobierno ha entendido a través de algunos pedidos que se h a hecho, no s o l o por lo que se publicó, sino particularmente,、eh, yo personalmente había tenido una reunión anterior con el ministro el jefe de gabinete, Pablo Azucaro, y le había manifestado la posibilidad de、eh, que tuviéramos algún tipo de encuentro que nos permitiera. Este, hacer un análisis porque, a decir verdad, todavía por más que hablemos, los que hablemos, no hay nada, todavía ni siquiera del gobierno nacional. Porque los anuncios que se hacen、eh, desde el ministro de Economía a nivel nacional no t i e n e sustento legal todavía, porque no ha firmado ni siquiera un decreto. Ha, ha comunicado, ha hablado, pero finalmente yo creo que para que las cosas sean medianamente, sería siempre tiene que haber un al menos un decreto. Bueno, bien, usted se está refiriendo un poco también a las medidas que recordemos que anunció el ministro de Economía Nacional, Sergio Massa, luego de lo que ha sido también un o s paso s que han dejado también una devaluación del 22%, que por supuesto los trabajadores están pidiendo un poco equiparar ¿no? los precios de todo a los salarios. Sí, bueno, eh, eh, tiene que ver un poco con eso, pero para poder manejar números, siempre dijimos y fuimos claros en esto, por lo menos en lo que m e respecta,、eh, eh, las tareas que llevamos adelante con el gobierno es a través del Consejo de la Función Pública. Y como fecha próxima. Ante una situación medianamente tranquila de la última acta, habíamos previsto hacerla a partir del 15 de septiembre, donde se conoce la inflación de agosto. Si bien los trabajadores públicos van a tener、eh, el, el efecto, diríamos, positivo, Medianamente, que tiene que ver con un 9%, es cierto de que el gobierno en el día de ayer concretamente Bueno, hablemos de la inflación,、eh, este, esperemos, no va a haber ningún tipo de inconveniente.、Eh, hablamos cuando el 15 de septiembre y vemos a ver cuál es la inflación. Y el gobierno siempre va a acompañar la inflación, que es lo que ha hecho hasta aquí. Creo que lo han dicho también el resto de los gremios. Este,、eh, por otro lado, hablemos que los compañeros. De los otros gremios, también es cierto de que en marzo de este año firmaron por el 60%, con el 5%, entonces eh, eh, mensual. Eh, yo no me olvido de esto porque quedé solo en el aire reclamando que no estaba de acuerdo y de pronto el gobierno dice: Hay mayoría de este lugar, vamos para aquel lugar. El gobierno dijo: Aceptamos, aceptamos. Bueno, estas cosas. También hay que decirla, porque si no, parecería que lo único que tienen voz y tienen derecho son el resto de los gremios. Y no es así. Yo quiero que los trabajadores públicos de la provincia sepan de que los otros gremios aceptaron el 5% que ofreció el gobierno de la provincia para todo el año. ¿Qué hay que corregirlo? ¿Qué se corrigieron? Sí, también es cierto. El compañero con el que participo en las reuniones, ¿eh? al cual me l i g a por lo menos de mi parte, un afecto, pero creo que él tiene que ser respetuoso de los que hablamos. Siempre se dijo de que cada una de las cosas van a los órganos internos de cada. Y yo escuché ayer una conferencia de prensa, 15 minutos después, por así decir, y estaban anunciando medidas de fuerza. Yo, digamos, vamos a ser respetosos, u porque si no, las instituciones gremiales terminan siendo no respetadas. Y yo, eh, eh, yo tengo una historia de esto. Y quiero serme, hacerme cargo de los malos, de los buenos o de los más o menos. El gobierno que propuso, incluso más dijeron que ni siquiera era una propuesta, el gobierno de la provincia de Río Negro ofreció 30 mil pesos de acuerdo a cómo lo hizo el gobierno nacional, es de la manera que el gobierno de la provincia ofreció. De hecho, manifestamos y dicen en el acta que el jueves próximo tenemos que responder. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es en nuestra provincia, todos nuestros secretarios consultando a los trabajadores de qué manera,、eh, si van a aceptar o no lo van a aceptar. Nosotros tenemos una postura, de hecho, lo vamos a manifestar mañana. Yo tuve una conversación con el ministro hace, hace ratito, porque eh, eh, bajo de una reunión de arriba, y le manifesté de que estamos tratando. De que a ver si podemos adelantar la reunión esa paritaria, que eso sí va a ser el Consejo de la Función Pública, ya no es una reunión como la que tuvimos ayer. Queremos que se haga una reunión en función de lo que significa el Consejo de la Función Pública. Y le estamos pidiendo, seguramente les pediremos, estará escuchando, probablemente pueda ver el ministro, de que vamos a pedir que adelanten para el día martes la reunión. Bien, esa va a ser entonces, por lo menos, el pedido.、Eh, ¿Hay alguna tendencia ya ante? Porque vos recién lo nombrabas un poco de con quién compartieron la reunión el día de ayer. Ya desde ATE se pronunciaron en que、eh, no, no estarían de acuerdo ¿no? con este, este 60, estos 60 mil pesos divididos en dos tramos. Desde UPCN, ¿cómo viene siendo un poco la tendencia? ¿A aceptar, no aceptar? Bueno, mira,、eh, yo no puedo dar esa de determinación. Yo doy mi punto de vista. Sí, y me hago cargo de lo que digo, pero no puedo manejar la voluntad de mis compañeros. Lo que yo digo concretamente tiene que ver que el trabajador público hoy por hoy necesita que le ingrese algún dinero. Y yo,、no、lo, yo por ser o creerme dirigente, no lo puedo hacer esperar. No puedo esperar las paritarias, el 15, y se resuelva de acuerdo a la inflación y nos den un aumento. Yo creería, no digo los trabajadores harán lo que crean conveniente, yo espero de que se pueda. Desde nosotros creemos que lo que vamos a pedir en último de los casos es de que si nos dan estos 60 mil,、eh, no sea afectado después eh, eh, a cargo de un descuento. Eso es lo que no queremos. En principio, no digo, esta es mi, casi, casi mi, mi postura personal, pero digo, este, porque esta misma. Cosas, le dije ayer en la reunión. Después dependerá de nosotros qué grado de capacidad tenemos para discutir para que esto quede o no quede. Pero esto depende justamente de la voluntad. Bueno, ve, para ese tipo de cosas se necesita unión. Pero hoy por hoy el trabajador no está pidiendo que nosotros n o unamos, no está pidiendo de que che, hagan algo por nosotros, necesitamos el dinero. Entonces, por el momento.、Eh... Lo que mantuviste en comunicación, como bien decís que hace un ratito estuviste en llamada, sería adelantar、eh, la reunión del próximo jueves para el martes. Eh, eh, en lugar de que sea el jueves y que sea el martes, y que sea en el marco de, ya del Consejo de la Posición Pública y no sea en la mesa de trabajo.